Bueno, decíamos en los titulares de las noticias del informativo que los funcionarios del CASMU aprobaron en asamblea eh, la profundización de las medidas gremiales en el conflicto con el directorio de la empresa. Eh, estamos en contacto telefónico con eh, Ariel Irigoitía, que es el presidente del sindicato. Ariel, buen día, encantado de recibirte. Bueno, buen día, chigrines, ¿cómo le va? Muy buenos días a ustedes también. Bueno, Vasco, contanos acerca de, este, de este, esta profundización de las medidas de lucha que aprobó la Asamblea. ¿Por qué razón? Bueno, les cuento. Nosotros veníamos en otro conflicto en el mes de febrero, en el cual la empresa había roto las relaciones con el CASMO y había sancionado a 14 compañeros. Logramos después de un acuerdo casi a fin de mes con con la presencia del Ministerio de Salud Pública, mismo del Ministerio de Trabajo, la FUSA, CAMO y la Patronal, llegamos a un acuerdo y ahí sacaron sanciones a compañeros y hasta ahí veníamos lo más bien. Ahora pasaron un poquito y como los trabajadores resolvimos en Asamblea en aquel momento, el 30 de mayo, no modificar el instructivo de paro, bueno, ahí empezó obviamente una represalia de la institución, hacia el sindicato no dejaron no permitir que los trabajadores se reúnen con el sindicato eh, aparte de otras medidas como el no no este, respetar los convenios que teníamos firmados como uno de los más importantes que tenemos los trabajadores el convenio asistencial y aparte dentro del convenio asistencial lo que tenemos es este es lo que es lo que tiene que ver con los tiques para compañeros que tienen enfermedades crónicas eso implica que la medicación que los trabajadores no utilizamos que son lo, la medicación que tenemos por convenio, que no utilizamos, eso se junta en una bolsa y nosotros, esa medicación que son alrededor de 30.000 tickets de, de medicamentos, eso se reparte entre compañeros que tienen enfermedades crónicas, compañeros activos y compañeros jubilados, ¿no? Y bueno, la institución ha, ha roto ese acuerdo que teníamos y bueno, eso, más otras situaciones que se fueron dando con el tema de... En retrasos en los pagos de, de salarios vacacionales, también un retraso en el pago del de salario del mes de mayo, algunos cobraron el 6, otros era la fecha de pago, otros cobraron el sábado y otros cobraron a la otra semana. Y así se dio también con el estiramiento del de préstamo que ya tenían atragado para, para el cobro del salario vacacional, que lo pagaron ayer. Todas esas acciones, que nos llaman la atención de, de, de la empresa, cuando salíamos de una situación conflictiva, volver a generar toda esta situación con los trabajadores. Y bueno, hay cosas que quedan arriba de la mesa, ¿no? Los, esta patronal tiene elecciones ahora en septiembre. Y, no, y lo vemos como posible que estén tratando de tener este distanciamiento o, o esta, este tratamiento con los trabajadores, diciendo a los trabajadores que nosotros no le damos nada. Y bueno, será parte de su campaña política para, para que los voten. Eso es lo que nos nos dejan entrever esta situación, porque de una situación que veníamos en cierta paz, de pronto empezaron a decir que no cumplíamos los acuerdos, ellos lo rompen, persiguen a los trabajadores, bueno, todas esas situaciones que, que hay que entrar a analizar, ¿no? Y más todavía cuando encima el gobierno le dio la segunda parte del préstamo. Ajá, sí, sí, sí, sí. Eh, Entonces, mientras, mientras le faltaba la plata, éramos los trabajadores muchas gracias por no pedir el desplazamiento de autoridades claro pero ahora sí. que se vieron todos ya los trabajadores pasaron más desechados se sacaron la careta digamos algo así eh, eh, Vasco otra cosa eh, con respecto a a la tercerización de servicios o servicios que se estén cerrando eh, ha pasado algo de eso o, o una cosa ah, o la otra digo hay ha servicios los servicios tercerizados cómo Eso sí, han aumentado los servicios tercerizados. Aumentaron. Ahora, sí. para el plan invierno, van a, en vez de hacer un llamado para personal de enfermería, de hacer un llamado público, sí. porque hay un llamado, pero está como escondido, en vez de hacerlo público, prefieren contratar a empresas tercerizadas de enfermería, que es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué, qué te... no, eso se lo hemos dicho a la institución, pero, a ver, vas a tener enfermería para dos o tres meses, lo que corresponde es tener personal que ingrese recientemente la empresa, capacitarlos, que puedan quedar en la empresa, que quedan, puedan quedar trabajando con nosotros. Claro. ¿Qué servicio sucedió ahora? ¿Cuál es ese bueno, servicio? Bueno, es, esto es enfermería. ¿Cuál? En enfermería, en enfermería, una empresa que ya está también en, en otros sectores de, de la institución, este, que también tiene enfermería. Son multifacéticas las, las empresas que están dentro de cáncer. Tiene claro. para, para todos los lugares. Bueno, Vasco, ¿y las medidas? Cuáles, ¿Cómo comienzan las medidas? Bueno, eh, lo primero que el, la resolución de la Asamblea eh, declaró que se agudizaba el conflicto que ya veníamos manteniendo, este, y facultó al Consejo Ejecutivo a tomar determinadas medidas que van entre las ocupaciones, olla, este, movilizaciones, Eso es lo facultó el Consejo Ejecutivo, pero en particular resolvimos una movilización para el día 1 de julio, que se cumple los 90 años del CASMO, y nosotros en ese sentido vamos a hacer una hoja popular en la puerta del policlínico, y creo que una de las cosas que queremos resaltar es el CASMO de Fosalva, de aquel Fosalva que lo fundó, no es el CASMO que tenemos hoy. Sí, eh, obviamente obviamente que incluso desde afuera, ustedes que están adentro lo sufren. Pero desde eh, afuera se nota desde hace mucho tiempo eso, ¿no? Ya. Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Pero bueno, el, el primero este de julio que se cumple el 90 año, bueno el trabajo de que a ser un llamado a esa responsabilidad al resto de los médicos que, que recuerdan a Fosalva de por qué se creó la mujerita Casbo y este, y el por qué. Y no precisamente para estacionalizarlo y levantarla desde adentro. Perfecto. Ariel Irigoitía, muchísimas gracias por este tiempo eh, y bueno, man, nos mantenemos atentos a ver cómo sigue esta situación este, y para difundirla, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y a la chave. Hasta luego. Un abrazo.